...y twitter.com barra euskalmusica.fm Además tenemos página en Instagram euskalmusica... ...para que puedas visualizar, para que puedas ver... ...las fotos con los grupos y solistas... ...que pasan por música a presentar sus trabajos discográficos Además tenemos un teléfono de contacto, un whatsapp... ...el 628-514-628... ...628-514-628... ...para que nos mandes información de tu grupo... ...o información si eres solista... ...del proyecto que estás haciendo... ...pues para darlo a conocer en este programa Euskal Música... ...y también si tienes alguna maqueta o algún disco... ...pues también lo podemos promocionar... ...aquí en Euskal Música... ...628-514-628... ...y además también... ...si tienes una petición telefónica... ...si quieres dedicar a una canción a cualquier persona... O, por ejemplo, tú mismo, si tienes alguna canción antigua y la quieres volver a escuchar, ya sabes que lo puedes hacer a través del WhatsApp 628 514 628 el WhatsApp de Euskal Música. Edición de jueves 30 de abril en directo, sábado 2, domingo 3 de mayo en redifusión, en repetición, 20, 21 horas, 8, 9 de la tarde. Euskal Música, tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en el 100.8 Berriozani Ratia. El pasado jueves tuvimos un pequeño problema, ya que no podíamos salir en antena, debido a que teníamos un problema en el emisor, pero ya está subsanado, y siete días después estamos de nuevo de vuelta. En la edición de hoy vamos a escuchar, entre otros, a Bellets, a Emendicat o a Galea con ese último trabajo de estudio ASIACA. Y vamos a comenzar el programa de hoy de Busca Música con una petición telefónica que nos mandaba hace dos semanas Sayoa y debido a que la semana pasada tuvimos algún pequeño problema como te comentaba anteriormente con el emisor y no pudimos salir a través de las ondas del 100.8, pues eh, la vamos a dar a conocer hoy a través del 628-514-628 Nos pedía Sayoa la canción Run Run Catie de Gatibu extraída del álbum Sás Cantoyetan eh, y se la dedicaba a sus amigas Nekani Eh, Amaya, Ichaso y Aichiber Que aunque cada día las veo por videollamada Pues no es lo mismo Lo dicho, es esta canción Desayuda para sus amigas La canción de Gatiburrunrunkatie Con ella comenzamos la edición de hoy De Euskal Música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 Sonando el tema de Gatibu Rum Rum Katie dentro del álbum Saspi Cantoye Tema que nos lo pedía Sayoa para sus amigas Necane, Amaya, Itchazo y Aichiber Que aunque pues eh, cada día las ve por videollamada no es lo mismo Lo hacía a través de whatsapp de Uskal Música 628 -514628. Síguenos en Facebook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 Nos con Beyets, que con Urbizu como punto de encuentro, varios músicos de Pueblo, procedentes de Escalaria, de Tricky Trens y de Orchie, han dado vida a esta proyecto musical, a esta formación donde... Quieren pasarlo bien y llenar de música y bailes las plazas. Con apenas seis meses de vida, en 2018 la formación Beyets editó tres temas como carta de presentación para cumplir un objetivo. Ahora, en el 2019, regresan al panorama musical con lo que ya su primer trabajo de estudio, Erraie Tatic, y de él te extraemos los temas Berris y Biotcha Gara. ¡Bien! física de la formación Beige, la formación de Urbizu con eh, músicos procedentes de Scalariac, de Trick Trends y de Orchi. Ahí estaban dos de los temas Berris y el tema Biochagara extraídos de lo que es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 Y violín lo he dicho nuevo proyecto musical irtera guiac para iñaut Elorrieta y de extremos dos de los temas c e irtera arguiac at you Asetzen ez diren Zure Espainetan Norkitzari zituen Nord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 Nos vamos ahora con Galea, que es el nuevo proyecto de Gebo, de El Reno Renardo, con su primer disco que ha visto la luz y que lleva por nombre Asiak en Panspermia, su single adelanto. Colaboran en las voces Gorka bizar de Aurich, Aidy y Torro de Black, Sarna y Counter. Ahora nos presenta el disco completo en la que lleva trabajando un par de años.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 banda que estuvo por aquí, por ahí buscar música en esta nueva temporada eh, son la banda Urch que ha vuelto con espíritu de renovación Sabalduateac es el título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 Un licor Go! Itzaliko goraik partispar dia La música de Urch con ese álbum Sabalduatea que ahí estaban sonando los temas Ulertunuen y Argyak. Y con ellos ponemos el punto y final a la edición de Euskal Música. Hemos escuchado a Katibu con el tema Rum Rum que era una petición telefónica, desayuda para todas sus amigas. También hemos escuchado a Bigets, a Iñau Elorrieta, a Emendicat, a Galea y a Urch. Recuerda que Euskal Música vuelve dentro de siete días. Ya sabes... Que yo me quedo en casa Tú también lo tienes que hacer Y Euskal Música, como te vamos diciendo Programa programa, lo estamos realizando Desde casa, esperemos Que se oiga de la misma manera en La misma calidad de sonido Que cuando hacemos el programa en la radio Hashtag, yo me quedo en casa Volvemos dentro de 7 días Hasta entonces, saludos Agur Femey.